El principio del fin. Continuamos, ¿eh? gracias a Mauricio Macri que aliento para mañana. Ah, sí, por supuesto. Estaba en eso, ¿no? Vamos los jóvenes. Vamos los jóvenes. Transmite, transmite pasión, ¿eh? Transmite pasión, transmite pasión, ¿eh? Qué enfervorizado. Tal vez por eso es que se encarga de que haya cada vez más espacios para los jóvenes, para que se expresen las bandas nuevas en la Ciudad de Buenos Aires. Un estallido de lugares para que haya arte joven. ¿O no? Sí, sí. sí. Le, le Ricardo Moyo a dijo le que sí. No sé. <risa> Ricardo Moyo me lo aseguró y yo a Moyo le creo. <risa> Moyo es muy amigo de Leonardo Acevedo. Eh. Ah, me imagino. Hoy entonces. estuvieron juntos de vuelta charlando. Bueno, ya, ya lo contará él, me imagino, <risa> cuando vuelva. <risa> Tengo noticias, Julián. ¿De alto contenido social? De... No. ¿De alto contenido político? ¿Noticias que serán un antes y un después en la historia del periodismo argentino, periodismo de investigación? No. ¿Su único compromiso es con la verdad? No. Ah, bueno, entonces va a triunfar. La fascinación siria por el mate argentino. Falso argentinos. Falso, exactamente. No, en este caso, eh, los sirios eh, que en eh, Siria toman mate son falsos argentinos, no son falsos uruguayos. En cambio, eh, podrían por, por, por ahí si conocen Uruguay, les, eh, empiezan a, a gustarle más el candombe que el tango. Puede ser. Algún uruguayo dirá que la yerba mate es uruguaya. No, no tiene sentido ya por no discutir ciertos temas. Seguramente en Siria hoy debe haber algunos que dicen... Qué contento que estoy ganaron los uruguayos. Ah, pero bueno, era falso argentino, no, yo soy falso uruguayo. Tal vez el mate entonces sea la principal vía de transmisión del falso uruguayismo. La visita del presidente de Siria, Bayar al-Assad, a Argentina no es lo único que hay en común entre ambos países. No sé qué es lo común en eso, pero bueno. Hay una colonia siria importante en Argentina. Sí, sí. sí eso sí, sí. también es un factor común. Por ejemplo, le voy a contar El doctor Ahmad Ali comenzó a beber mate en su ciudad natal en Siria, Alepo Cuando tenía 10 años y desde entonces nunca lo ha dejado Es más, Alepo, si no recuerdo mal Es una de las ciudades de la que provienen más sirios argentinos Para nosotros el mate tiene un componente social importante Lo que me da la pauta es que la, es que la noticia sí es de alto contenido Ah, entonces sí, tiene, sí, tiene razón sí. Es un periodista comprometido con la realidad y con las grandes causas Siempre cuando recibimos a un amigo cercano le ofrecemos mate pero si recibes a alguien que no es cercano y no hay intención de pasar mucho tiempo con ellos se le ofrece café con la familia y amigos en cambio nos podemos quedar bebiendo mate por varias horas ¿Quién dice es, ¿Quién hace este análisis sociológico profundo Ahmad Ali un doctor sirio radicado en Londres quien cada vez que viaja a su país de origen trae más de 7 paquetes de hierba en su equipaje ya no pasa más no en las aduanas que la gente mire con cara extraña a los exportadores de mate pensando que se trata de otras hierbas. No, Mire, eso ya ha sido superado. Dice Sana que generalmente cuando vuelve a Londres trae consigo 25 paquetes de mate. Ya es sospechoso. Entonces, <risa> ya eso no es exportación, es contrabando, señores. Que, eh, es difícil explicar en ese caso el, eh, el eh, consumo personal. Claro. <risa> Tiene razón. Digo, por más que sea legal, es demasiado. Es de más, por más que se, por, Todo solo, ¿en cuánto tiempo? Porque esa es la, esa es la pregunta que falta. Esto, esto, es, esto, solo para, esto es para mí solo. Y la repregunta del, del, del, del policía, en este caso del. del, del aduanero. El aduanero sí. tendría que ser para usted solo, ¿en cuánto tiempo? ¿De acá de, al, resto, al, resto de mi, al, al resto de mis días? ¿O de acá en una semana? Bueno, ahí es donde puede. Y hay hierbas que son fuertes y son creo las que no tienen conservantes, las que son naturales, las que conservan su poderío original, esas incluso creo que llegan a ser mandibular. No. Sí, sí, y se presta a la confusión también ese síntoma. Una vez en el aeropuerto de Heathrow abrieron, abrieron mi maleta y se encontraron con 50 paquetes porque además llevaba mate para mi familia y amigos, no lo digo yo, lo dice este muchacho. Ah, no era para consumo personal. No, no, no. ahí era como para regalar. Y ante la sorpresa del oficial de inmigración, tuve que explicar todo lo que sabía del mate argentino. Que debía ser, debía ser un especialista. Y para llevarse 25 paquetes, o era un adicto al mate, o era un amante. La introducción del mate en Siria se habría iniciado con la gran inmigración de ese país hacia la Argentina, que se registró entre los años 1850 y 1860. Mire de cuánto tiempo no tiene la comunidad siria ya en este país. Según relata el gerente de la Cámara de Comercio Árabe, Pablo Fodaro. Estos inmigrantes se arreglaron en todo el territorio y con los años se acostumbraron a tomar mate. Claro, era como... Eh, la, ¿Cómo se llaman las pipas? Eh. Eh, ah, ya sé lo que me dice. No me voy a acordar en los próximos 15 segundos. Y probablemente me despierte hoy a las 5 de la mañana diciendo es... Eh, jija. hija eh, no. La pipa, la pipa con la que sí, se fuma sí, en los Sí, sí, sí. Yo lo sé. Que se puede, que se comparte. Sí, que se comparte, exactamente. Que se le pone agua. Se le y... pone, sí, y unas burbujitas. Una, como un tabaco dulce. Ah, ¿cómo no, no, se no, llama no, eso? No, no. Es eso no y eso no es tabaco, señor. <risa> no, no es lo que me dicen de afuera, convencidísimo de que estamos hablando de eso, no, no, no. Eh, ah, creo que son tres o cuatro sílabas. Ya me voy a acordar. Bueno. Maldición. Eh, cuando muchos de estos inmigrantes regresaron a sus tierras Llevaron consigo esta costumbre Compartieron la infusión ¡Narguile! La... ¡Ahí está! Nargui... ¡Sí, señor! Bien, Ahora sí, puedo ahí morir está. en paz Bien, gracias, gracias, gracias Compartieron la infusión con sus parientes y amigos Y con el paso del tiempo, los sirios se convirtieron en consumidores habituales del mate Tan común es el mate para los sirios Que hoy son el primer país de destino de la hierba argentina Es el mayor exportador en valor y volumen con 71 y 67% respectivamente del total exportado por la Argentina el año pasado. Y eso habría que averiguar la cantidad de mate, de, de yerba mate que se cosecha, sacar el porcentaje, averiguar la población de Siria y saber qué cantidad de mate consume cada uno de los sirios. Es un dato que es necesario para seguir con nuestra rutina. Para, eh, hasta... Uno se levanta ah. y dice, ¿cuánto mate puede consumir un sirio? Y hasta que no resuelve esa duda, su vida es un calvario. Mire si pasa con el mate como, uh, el, el, el, como pasó, mire qué casualidad ahora, las naciones que se unen, eh, a los alemanes con el bandoneón. El bandoneón es un instrumento alemán, pero completamente eh, arraigado a la... Costumbres, a las costumbres porteñas al, al, al tango. Está denunciando que el bandoneón es un instrumento falso argentino. <risa> es un instrumento falso argentino. Esto al final es un programa conceptual. No sé si se dan cuenta de que todo se articula. Parece que no, parece que es una serie de cuestiones al azar y arbitrarias, pero no. Hay una idea fuerza por detrás. <risa> al final, se devela al final del, del programa, o la devela o la adivinan los oyentes. qué, qué me queda? viene a hablar de los? Esto <risa> es complejidad. <risa> en dos horas, nada más. Pero mire si, si en, en 50 años per, perdemos el mate en manos de los sirios. Hay cosas peores. Sí, no, no, casi, que estaría, casi que deberíamos promoverlo. Es, es anecdótico, <risa> le diría. Otros mercados relevantes para la exportación del mate argentino son... Chile. Misterio, ¿no? O, o no. A través de Bielsa <risa> seguramente. Sí, sí. Estados Unidos. Felicitamos a Bielsa por la actitud rocker que tuvo en el regreso a la selección de Chile. No, no la vi, pero eh, sé que algo pasó. ¿Qué pasó? Pasó de largo. ¿Pasó de largo? Pasó de largo del eh, estrechamiento manual presidencial. Así es. Sabemos que Bielsa es y yo piñerista y dijo rock and roll nene y pasó de largo. <ríe> pasó de largo, sí, sí. Se comió varias putadas, pero bien. Eso, eso, eso, eso, eso, para eso seguramente lo hizo y aquello que lo puteaba España mucho Porque hay mucho argentino en Barcelona uh -huh. ¿no? Madrid, Madrid. Y están acostumbrados también A consumir toda clase de hierbas sí. eh, Brasil Que me extraña que no produzca No tenga producción propia de mate Me gustaría saber Cómo se toma el mate en Brasil Pues no creo que sea el mismo mate el... Debe tener algún Alguna mezcla, alguna cáscara de algo. O sea, tiene que ser un mate abrasilerado. Para los sirios, el mate está tan arraigado en su cultura que algunos incluso piensan que es una costumbre propia de Medio Oriente. Villani Swan. Una joven estudiante. <risa> no, no, le preguntan a cada personaje los de la BBC. Pero bueno, a mí también me agarraron y me preguntaron. Pero veo que su sirio ha progresado en los últimos meses. Sí. ¿Cómo Va a Zanán. Le salió mejor la primera. <risa> lo dijo con más convicción. Dice, tomar mate se ha vuelto tan normal que sentimos que es nuestro. Luego, Refuerza el mensaje que acabamos de dar. Y le da, y le da la respuesta a su duda, ¿eh? Lo bebe... no, no, no a la duda que tenía con... Eh, con Brasil. Con, bueno, con Brasil, pero le, como lo hacen en eh, Siria. Lo bebemos en pequeños vasos de vidrio. Ya. Tradicionales para el té y con la bombilla, sí. Bueno. Por suerte con la bombilla, si no ya... Sería. Bueno, sería pintoresco ver cómo alguien mete su cabeza, su cara, no creo, su cabeza, su cara, en medio de la hierba mate húmeda y sale. Bueno, un poco enchastrado. Pero. Son culturas diferentes. Y aquí la mayor diferencia. Cada uno tiene su propio vaso. No se comparte el mate. No se comparte el mate. Bueno, la, por lo tanto me imagino la bombilla tampoco, no creo que sea una bombilla que no, va no, rotando. Cada uno tiene su propio vaso y su propia bombilla. Veo que conservo mi capacidad deductiva intacta. Para mí es algo diario, una rutina. Bebo mate cuando estudio con mi familia, nos sentamos a tomar mate también después de las 7 o con mis amigos a la hora de eh, salir. Lo dijo un estudiante. Sí, de 25 años. Incluso en la playa venden mate al mismo tiempo que venden jugos o helados. A lo mejor tuvo éxito la bebida esa gaseosa, la falsa gaseosa. Uh, sí, que fracasó que estrepitosamente que frac... y con justicia. <risa> ¿Cómo, tenía un... ¿Cómo era? ¿Nativa era el nombre? Sí, se puede decir, ¿no? No, se... sí, este, se puede decir porque no existe, pero igual existe nativa para otra, tanto, otro montón de, de, ma... de cosas que no, tienen, que no son bebi... falsa bebida de mate. Mate con burbujas, no. no. O sea, el mate no es una gaseosa. ¿Tení? Podemos aceptar. Ah, ¿pero ¿Tenía gas? Era medio extraño Creo que con dos mililitros Ya me alcanzó para dar el veredicto final Podemos No sé si aceptar Pero tolerar que el mate Se tome en un vaso transparente Como si fuera de té Como lo hacen los sirios Que no se comparta el mate Pero ponerle burbujas Ya habla de una pérdida de valores Alarmante de una crisis de la sociedad occidental. No, no sé si soy demasiado tremendista, me parece que no, me parece que estoy incluso siendo bastante moderado. De tradiciones de mates, de exportación y de un montón de otras cosas versa a este programa, El principio del fin, que pone a continuación entonces una canción de... De alto contenido social, digamos, de alto digamoslo. contenido social, de hondo contenido social. Eh, tanto... ¿Cuál es el colmo de la pobreza? Y no me venga a hablar de desnutrición Ni de desocupación Ni de enfermedades evitables Ni de muertes prematuras El colmo de la pobreza es Secar la hierba al sol para volver a usarla Andrés Calamaro, comedor piquetero de trabajador, no hay que reservar primero donde el piquetero tiene el comedor. Un turista brasilero que vino en crucero a pasar calor, se equivocó de cordero y vino contento con su termidor. Bijna een carton de recero sabuard piquetero a mi comedor. Gratuita la torta frita y hierba de ayer desecándose al sol. Ni el carnaval carioca sale tan barato, debe ser peor. Se puede comer de ronga, si que poronga mi comedor. Un almorzadero de trabajador No hay que reservar primero Donde el piquetero tiene el comedor Un turista brasilero Que vino al crucero a pasar calor se equivoco de cordero Y vino contento plan embajador Plantaron en Puerto Madero un almorzadero de trabajador No hay que reservar primero donde el piquetero tiene el comedor Y fallando y fallándote la reparo cuando esté bien en la vía sin rumbo desesperado cuando no tengas ni fe ni chispa de ayer secándose al sol cuando rajelos estamos buscando ese mango que te haga morfar la indiferencia del mundo que es sordo y mudo recién sentirá de que todo es mentira Quiebre la vida, aunque te muerde un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Huértense a las pilas de todos los timbres que vos apretas buscando pequeños. Si yeah, es que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordará de este que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, llena, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerdo. tama buscando un mango que te haga llorar la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirá verás que todo es mentira verás que nada es amor que al mundo nada le importa era era aunque te quiebre la vida mire qué conceptuales eh desde el principio al fin, por lo menos de esta hora Desde el principio al fin, del principio del fin. Hasta en eso. No está nada librado al azar. De paso, uruguayismo, hierba secándose al sol. Rock, poesía, tango. Nenas. Todo. Los piojos, la versión del tango Gira Gira.